eso de que de que no te abrazarás al almohadón y te queda ahí este sobre todo pensando en que hay tantas cosas para aprender sobre todo y hoy hemos estado merodeando la zona de la educación y de las capacitaciones y demás Y bueno, seguimos en eso para para colaborar en esta construcción de la comunicación comunitaria. Ahora eh, nos presta un ratito de su tiempo Virginia Buitrón. Buenas tardes, Virginia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Virginia estaba, estaba tentado de presentarte como artista plástica, artista visual y... Eh, pero te convocamos por una cuestión que tiene que ver con capacitaciones, con este, bueno, con a, a enderezarle la vela a algunas naves que estaban medio que chocaban con las cuestiones electrónicas, los dispositivos, los aparatos y la tecnología. ¿Nos podés contar, Virginia, en qué estás? Sí, bueno, esto es la la pandemia que nos hizo a, a todos cambiar, ¿no? Como nuestra cabeza, nuestro modo de vivir. Eh, y de repente, eh, Gabriela, que es como la, la, mi, mi co-keeper en este proyecto, eh, y yo las dos como asesorando un montón de, de familiares con el uso de compus, de, de teléfonos, eh, nada, como de repente, o sea, como la tecnología, eh, Vino también a dar una mano con, con la recreación con el trabajo eh, para no sé, con, el, con los vínculos ¿no? que hay personas que el día de hoy que todavía no han podido reunirse con, con familiares por por todo esto de la pandemia entonces eh, se nos, nos ocurrió que como esto bueno ya como que se instaló eh, armar unos talleres, Para, para enseñarles a usar a personas mayores de setenta y pico, setenta y pico, ochenta y pico, y las que quieran, que tengan ganas, eh, que puedan entrar bien su teléfono celular, que puedan acceder a una computadora, eh, que entiendan por qué a veces la cámara no funciona y así. Muy bien. Ahí estaba la segunda partecita de mis preguntas, era para ese lado, eh, Virginia, sobre sobre qué personas tenían la pretensión de trabajar con tu co como decís. Eh, pero ahí ya un poquito lo aclaraste, sobre todo las personas que estaban todavía distantes o que están distantes de la tecnología, de las posibilidades que hay que existen hoy y que nos han permitido, como aclaraste, acercarnos, ¿no? Acercarnos con personas que por ahí están lejos, que no podemos tenerla presencial. Este sobre todo para quienes o, o por por quienes es que pensaron en estos en, en este en esta en este enseñar, Virginia. Eh, bueno, a mí particularmente me pasó que cuando arrancó la pandemia yo estaba eh, cuidando a mi mami, que le mando un beso, que me debe estar escuchando, eh, que estaba recién operada y, bueno, de repente o se hubo que solucionar un montón de temas del banco, que ya no tenía nada eh, digitalizado, eh, no podíamos salir, estaba todo todo lejos, entonces como que hubo que empezar a armar home banking, eh, otras aplicaciones para pagar, no quiero hacer propaganda, eh, para comprar online o pagar... Eh, digitalmente. Bueno, fue como todo un training. Eh, mi mamá ahora por ahí la llamo y me dice, te dejo porque tengo un Zoom con mis amigos. <ríe> eh, y no sé, los primeros días era bueno, ¿cómo, cómo usar la camarita, cómo instalar el Zoom, cómo aprender a usar esas cosas. Y ahora me cuelga porque tiene su reunión con los amigos. Mirá. Así que me fue contenta. Y... Mmm, pensado bueno, entonces, la... pensado entonces como herramientas para adultos mayores. ¿Podríamos sintetizar Exactamente. más? Exactamente. Muy bien, pero también le abriste, le abriste a, a las personas que estén interesadas que por ahí no necesariamente son adultos mayores, ¿no es cierto? Este, ¿cómo es que capacitan Virginia con eh, con eh, Gabriela, es tu compañera? Sí, Gabriela que es una amiga que nos conocemos de la era analógica. Mira. Desde cuando no había internet Así que pasamos ya por todos por por todos los, los dispositivos así que desde el, desde el Walkman. Y, y cómo es que cómo es que se proponen o que van a, o que han ido dando estas capacitaciones qué es lo que le van a enseñar a estas a estas a estos adultos mayores virginia eh, en, tenemos dos modalidades uno eh, que es eh, todo online ¿no? por supuesto eh, hasta que bueno quizás en un futuro se pueda Eh, hacer presencial. Eh, pero primero hemos pensado que hay personas que tienen eh, como necesidades específicas, no sé, no sé, como que tienen que resolver algo del teléfono celular, que no entienden de su aparato, tienen un aparato nuevo, una computadora nueva, entonces por ahí para ellos pues somos una clase individual, ¿no? Para que puedan resolver ese problema puntual, como que vamos clase a clase con lo que vayan necesitando. Entonces, esas son clases individuales que se dictan por WhatsApp, por videollamada, eh, y después hay otros que por ahí tienen más ganas de, de hacer una, como en grupo, y entonces armamos como, por ejemplo, vamos a, ahora vamos a lanzar uno de Zoom para aprender un inicial, eh, como personas que por ahí ya tienen instalado Zoom, pero no saben... Eh, bien cómo usarlo o quieren saber un poco más. Eh, vamos a preparar otro de Instagram eh, y uno de manejo de celulares. Muy bien. Eh, y de, bueno, la idea es que, a partir no sé, también nos van escribiendo y por ahí hay, nosotras nos parece que esto es lo más necesario y por ahí nos empiezan a escribir que no, que quieren aprender otras cosas. Por ejemplo, ahora me enteré hace re poquito que hay una aplicación de citas para adultos mayores de 70. Así que lo voy a investigar pues por, por alguien que por, nos podemos convertir en las Roberto Galán. Bueno, claro, en y ¿Eh? <ríe> yo me quiero citar y usted podríamos hacer la actualización, Virginia. Claro, es pues, muy estás, interesante para eso tenés que saber sacarte una foto, saber poner el texto en el serio, ¿no? Como así que ese puede llegar a ser un taller interesante tal cual. Virginia, herramientas para la virtualidad. Y hablas de que hay personas que buscan hacerlo en grupo a esto, pero está en la cuestión del distanciamiento social y demás. Claro, esto lo vamos a hacer por Zoom y los grupos van a ser de 3 a 5 personas, porque si es muy grande es muy difícil, ¿no? Como cada va a tener cada uno va a tener dudas y para trabajar mejor queremos que sean grupos pequeños. Muy bien. Eh, y en Zoom hasta hasta qué nivel llega, o sea, porque no podés apilar si querés enseñar, no podés eh, apilar 20 personas tampoco, ¿no, no, ¿no es no, cierto? No. Hay de un límite. De limite. 3 a 5 personas nada más. De 3 a 5 personas, ahí está, sí. es es muy importante, sobre todo en estos tiempos que este estos eh, adultes, mayores eh, aprendan el manejo de estas herramientas, sobre todo Virginia, porque pensamos en que muchas veces Eh, son personas solas eh, y están con las necesidades que tiene cualquiera en esta época, la de comunicarse. Eh, ¿Y a, a qué otras aplicaciones o programas le quieren entrar? ¿Qué detectaste, Virginia? mira yo tengo un alumno hace un par de meses que estaba eh, ella quería aprender a usar su computadora nueva y ahora estamos editando video, o sea, está poniendo cosas que filma, está poniendo música, como que está creando, o sea, era algo que no estaban los planes. Eh, o sea que eh, nada, como cuantas más herramientas eh, adquirís, o sea, no sabes para qué lado va a desplegar esto. No hay un límite eh, tampoco para, para para ustedes, este se están capacitando como capacitadoras Virginia o ya estabas recanchera y con Gabriela dijeron, "Esto lo hacemos de taquito." Y mira, hace muchos años, nosotros, digamos, hace muchos años que, que manejamos tecnología, somos diseñadoras. yo sé un programa que no lo sé usar, me meto en sí, como que tengo bastante facilidad. Eh, no sé usar todo, pero tengo facilidad para aprender, me gusta. Sí, sí, eh, soy bastante también. autodidacta, digamos. Sí, sí. sí. Muy bien. Eh, bueno, y digamos que también la formación de artista te hace un poco así, un poco paltoto. Ah, mirá, eh, te, hacer... te facilita, esa te da una elasticidad, digamos. Sí, sí, sí. Virginia, mientras charlamos, estoy haciendo la compartición en el, en mi perfil de Facebook de tu flyer de o de vuestro flyer, de las Tecno Teachers, ¿eh? como se han dado uh -huh. en llamar para personas de entre 65 y 101 años dice el flyer, pero hay flexibilidad también para ahí por ahí para alguna persona, para algún cincuentón, alguna cincuentona. Este, sí, sí. ¿Eh? vamos a armar, vamos a ir armando grupos haciendo algunas entrevistas y también ver cómo conforma como un poquito. Son grupos chiquitos y ya nos están escribiendo un montón. Eh, vamos a ir armando los grupos también según como las necesidades de cada uno. Muy bien, muy bien. Es, este Es algo a lo que no te habías imaginado que te ibas a dedicar en un momento, ¿no? La verdad que no y eh, bueno, la, el, por lo menos como es, estas pequeñas experiencias que tuve me, me, me dieron mucha satisfacción, que veo los avances y y me pareció que que era algo que era algo lindo, que es súper necesario y me doy cuenta porque lo posteo ahí por primera vez y estalló, Muy bien. <ríe> son todos preguntando, son todos contentos eh, así que bueno, ojalá que, que le pueda servir a muchas personas Virginia, ¿cuánto dura una clase de estas que han desarrollado con la compañera? Eh, las individuales eh, son clases de una hora y media Y las grupales son eh, eh, cuatro clases por mes, de una hora a veinte. Muy bien, muy bien. Ahí okay, entonces pero... también hay una red que se va armando, Virginia. Digo, porque vos estás con esa aplicación de las citas, pero ahí en los grupos por ahí se arma, se arma una, una una cosa social también. Ah, no se sabe. Puede no se ocurrir. Se sabe. y Virginia, no hay bueno, que descartar nada. No hay que descartar nada, que les alumnes no descarten nada tampoco. Exactamente. Virginia, bueno, muy agradable conversar contigo. Te estamos sumamente agradecidas por este ratito y nos interesa y nos este nos agrada también compartir este tipo de laburos a los que no te habías imaginado que ibas a terminar en eh, Eh, practicando. Eh, te invito, Gabriela, que nos... A, a, a, perdón, Virginia, estoy con tu compañera también, pensándola. Eh, te invito, Virginia, a que nos dejes una reflexión o que menciones algo que te parezca importante. Y desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este momento. Y no, que la pandemia fue un momento de angustia muy grande para muchos. Y, pero creo que todos, en, en algún momento, como pudimos sacarle algún alguna vuelta positiva y creo que que esto que esto es algo de así que sí como trataba de encontrarle un poco de algo bueno a lo malo un lado positivo por supuesto por supuesto que también lo tiene no es que haya que inventarlo eh, sí, sí. Virginia muchas gracias eh por favor a ustedes y un beso ahí a la Pampa que es un lugar que quiero mucho Bueno, bueno, habrá, capaz que surge en algún momento de esta temporada 2021 la necesidad de hablar acerca de eso, eh de los terruños, oh, eh. de los extrañares y, y de los sentires. Gracias, Virginia, un abrazo. Chao, buenas tardes. Un beso a todos. Bueno,